Así que mire, nosotros estábamos haciendo una cosa es que los módulos policiales tengan la presencia de policía y otra cosa es que esos módulos realmente se conviertan en operacionales, o sea, que sirvan y den las condiciones para todo el área. Con el anterior comandante, el coronel Donato, habíamos comprometido de hacer eso con primeramente con el módulo del distrito 5 o el 3 ya que es villa Virginia para ver dotarle seis policías en los seis turnos con su movilidad con capacidad de reacción y de patrullaje para esos barrios para mostrar de que se puede y de la, y, y ver la forma de cómo tiene que ser la operacionalidad de eso después mostrar los resultados para exigir entre todos que cada uno de los módulos de Montero debe tener esa operacionalidad para eso necesitamos más efectivos para eso necesitamos las camionetas que se comprometió el anterior coronel departamental Miguel Mercado en, en, en gestionarnos, nos quedó de gestionar dos camionetas, hemos hecho las gestiones ante DIRCAVI, hemos tenido ya las reuniones, bueno para eso y nos le pedimos 30 efectivos para venir a reforzar Montero, entonces ¿qué es lo el compromiso de nosotros como alcaldía, tener en perfectas condiciones el distrito 5 con catreras con este la, la infraestructura bien hecha, bien en, en bien refaccionada para poder albergar y darle funcionalidad a eso. Entonces, todo eso Lo, lo hemos tenido ya en planificación, pero todo eso vamos a, a, a mostrarlo dentro de lo que es el Consejo de Seguridad Ciudadana y para que entre todos los actores sigamos planificando la seguridad ciudadana para Montero.